Buenas noches. Esto es en la 88 9, Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Una nueva edición de Boxeo Planeta. ¿Escándalo? Sí. Es un escándalo. No tengas duda que fue un escándalo. Ábalos, Godoy, Godoy, Ábalos. Esa pelea fue un escándalo. ¿Alegría? ¡Ja! ¡Qué enorme alegría! el carbonero, ganó el carbonero Noé González y no es poca cosa alegría enorme para Lito Müller y para todos aquellos que conocemos en Noé Tulio González a un buen tipo y un excelente profesional sin duda alguna un excelente profesional alegría, queremos alegría cuando gana Sebastián Andrés Luján siempre nos genera alegría la misma que tengo al encontrarme en esta edición número 37 de Boxeo Planeta con un buen tipo, un buen hermano, un buen hijo, un buen padre y un amante del boxeo, es mi amigo, se llama Damián Casino, que ya te dice buenas noches. Bueno, muy buenas noches Luis, el gusto de comenzar otro nuevo programa Boxeo Planeta, eh, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. Y como vos bien decías, el... El escándalo fue y mucho. Eh, vamos a tener mucho material en este programa eh, Boxeo Planeta desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y para todo el mundo pugilista eh, que tiene bueno, la, la posibilidad de entrar en www.boxeoplaneta.blogspot y, y escuchar este programa número 36 en vivo desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. República Argentina. Agradecemos profundamente a todos los anunciantes que sostienen esta propuesta y por supuesto a quienes del otro lado también nos sostienen al ser nuestros oyentes y nuestros colaboradores, nuestros asesores. Y cuando hablamos de ellos decimos Enrique Sánchez, Aníbal Bosque y tantos muchachos que los distintos gimnasios nos permiten tener la enorme satisfacción de saber que nos escuchan. En el aire, en el aire estamos... Muchas veces en el día, pero la más gratificante es cuando Aníbal, el operador técnico de esta emisora, nos pone en el aire todos los miércoles entre la hora 20 y la hora 21. La consigna en un par de minutitos, cuando repasemos también algunas de las informaciones titulares que prepara, como siempre, tan detalladamente, concienzudamente, priorizando lo que significa mucho más para el oyente... La voz de Damián Casino. Bueno, Luis, eh, vuelve Paul Williams eh, en los Estados Unidos. Ya tiene fecha para combatir eh, frente al japonés eh, Nobuhiro Ishida. Después de perder rotundamente frente al compatriota Sergio Maravilla Martínez. Eh, bueno, este chico Paul Williams vuelve eh, el 9 de julio en Atlantic City. Eh, también tenemos como información eh, trascendente que Latiguito Coggi, el hijo del recordado eh, Látigo Coggi, eh, se va a estar presentando en Italia. También vamos a eh, desarrollar eh, en el transcurso de este programa toda la información que está vinculada eh, con este combate que va a realizar Latiguito Coggi el 10 de julio en la región italiana de Friuli Venecia Giulia. Eh, una nueva parada difícil para un chico que eh, desde el comienzo de su carrera se le hizo fácil Porque se le presentaron oponentes de, de bajo nivel Pero hoy por hoy tiene la oportunidad de bueno, dar el, este salto eh, de nivel eh, A mi modesto entender lo veo difícil porque me parece que el latibito Koshi tiene un techo en el profesionalismo Y ha llegado ya a ese techo eh, también eh, tenemos que eh, hay problemas con, con eh, Timothy Bradley, eh, oh, no con digas. su promotor Gary Jau. Eh, Timothy Bradley eh, es un boxeador que, campeón del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. En la categoría super ligero también vamos a la, sí. desarrollar un poquito eso... ...porque vamos a, a charlar un poco eh, de cómo, cómo se maneja el boxeador... ...qué pasa cuando el boxeador eh, tiene muchísimo nivel, mucha calidad... ...hizo una uh -huh. buena carrera amateur... ...sin embargo uno por ahí ve y dice... ...qué pasa que Alfredo Angulo no pelea, dónde sí. está... Eh, es bueno. ...con el, el chico, el, el tucumano también, el potro Abregú... ...qué pasa que no pelea, dónde está, por qué están trabados... Eh? ...boxeadores de primer nivel, eh, qué pasa... Hay que estar eh, rodeado de, de qué tipo de gente para poder llegar en el profesionalismo al primer nivel. Vamos a tratar también de, de un poquito analizar ese tema junto a mi amigo Luis Parpacelli. Eh, yo creo que todo el mundo se debe dar cuenta que lo que voy a preguntar es eh, fácil, diría que... Pero puede tiene, ser que, que tiene que ser siempre la gafa. Sí, bueno, pero... Vos crees que sí. Se... Yo digo mano de, piedra, mano de piedra, mano de piedra. ¿A quién me refiero mano cuando digo de... mano de piedra? No quiero hablar porque no sé... No... Vos siempre... En alguna oportunidad le dijeron, pero usted está viejo, chico. Ah. Si usted tiene que detenerse en su carrera. Está muy viejo. Y la alguna dijo... alguna frase, ¿eh? En eh, alguna... alguna frase dijo, viejo es el viento y todavía sopla. Mano de piedra. ¿A quién? Apodaron y apodan Mano de Piedra en el boxeo del mundo Está entre nosotros, ya es un veterano, Mano de Piedra Tenés que llamar al 424-2769 O nos podés enviar un mensaje de texto al 156-418-262 ¿Qué me contás de Tyson bailando? a ver ¿qué no, le parece, no, no lo vi, compañero. pero me dijeron que estaba un poquito eh, demacrado, que no, no, no se lo veía. Por supuesto que nadie puede estar en la plenitud todo el tiempo, pero me da la sensación de que Mike anda por el mundo tratando de buscar un puñadito de dólares que lo, que lo sostenga en este mundo. ¿eh? Sí, me, estuvo, lo vi contento. Eh, es un muchacho que eh, su imagen deja traslucir que... ...que hay una, hay una humildad de, detrás de un grande como fue Mike Tyson... ...porque eh, sin desmerecer que, que lo esté juzgando un jurado... ...como el que tiene Marcelo Tinelli... Eh, ...bueno, tiene que ser eh, una persona humilde como lo es Mike Tyson... ...porque eh, Moria Kazan, eh, este otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama... ...juzgándolo a un número uno como fue Mike Tyson... Sí. Haber quedado en la historia como el pesado más joven en ganar un título del mundo. Ganó nada más sí. y nada menos que a los 20 años sí. ¿eh? frente a Trevor Burberry. No, además que pudo y hay y muchísimos campeones en la historia del boxeo en todas las categorías. Lo que pasa es que él tenía un carisma especial y una fortaleza única. Porque prácticamente trituraba a sus rivales cuando estaba en plenitud. Era indudablemente eh, un atractivo eh, máximo eh, cada vez que se presentaba en algún combate creo que es el último gran boxeador convocante por naturaleza Mike Tyson ¿eh? y obviamente en la categoría de los completos de los pesos pesados ¿eh? y su contemporáneo no Evander Holfield eh, todavía peleando en el, no en el primer nivel pero sí eh, en un nivel muy bueno eh, y damos vueltas de página con esto me parece que sí. Eh, si a Mike Tyson bueno, le sirve manejar su, su nombre todavía y, y, y que le pueda ir bien económicamente para mejorar un poco eh, bueno, todo lo, lo, lo, el daño que le han hecho sí, sí, económico sí. Eh, después de haber perdido un juicio muy grande eh, en los Estados Unidos con su manejador de, de toda la vida, Don King, Ajá. y que lo dejara prácticamente en la calle... Eh, ojalá Tyson tenga la posibilidad de rehacerse eh, me parece que ha formado una buena familia y damos vuelta de página porque sin más comentarios eh, vamos a quedarnos con el recuerdo de Mike Tyson como un boxeador extraordinario y de un knockout único así es eh, recordamos que la consigna que tenemos esta noche en este programa de Boxeo Planeta está vinculada a que vos completes con nombre y apellido a quien se ha denominado, a quien se denomina, aunque esté ya fuera de los cuadriláteros, Mano de Piedra. Eh, el primer y segundo puesto tiene que ver con que te vas a llevar una remera de Olimpia Deportes, allí en Mendoza 1028 tenés que retirarla, el abrazo grande para Gustavo y para Walter, y por supuesto también una gentileza, siempre sorpresa, de Thompson y Williams, pero exclusivamente hay que ir a buscarle a la peatonal Córdoba 1060 entre Sarmiento y San Martín, el abrazo grande como decimos siempre para el gerente de ese local, el señor Aristides Bruno, que decide muchas veces una corbata, un cinturón, un suéter, ¿eh? el, el regalo, gentileza de Thompson y Williams en este caso es una sorpresa, eh, llamá, llama, comunicate con nosotros, Esto es Boxeo Planeta, seguimos desandándolo de esta manera, le ponemos una cortinita, un separador y seguimos. Broyo, Representaciones y Faz SRL presentan este otro capítulo, esta otra vuelta, este otro asalto en la voz de Damián Casino. Bueno, Luis, en orden cronológico, como se fueron sucediendo los festivales el fin de semana pasado, como es costumbre aquí en Boxeo Planeta, eh, hacemos una división en el programa para bueno, poder analizar un poquito lo que pasó a nivel nacional e internacional y en la otra media hora del programa tratamos de bueno, contarles lo que viene, de darle la posibilidad de en qué lugar eh, podés estar viendo Boxeo, que es el... ...el deporte que, que nos apasiona... ...y, y vamos a charlar... Eh, ...de la pelea... ...que ejecutó Sebastián Ayron Luján... ...en Río Cuarto... ...justamente en la Asociación Atlética Estudiantes... Eh, ...justamente en la casa del Chino Miranda... Ah, sí. eh, ...no tuve oportunidad de ver esta pelea... ...como, como vos siempre decís Luis... Eh, ...bueno... Que no comentamos eh, no, lo que no, no vemos. Claro, no, tratamos de no hacer un análisis muy profundo de lo que no, no tuvimos la oportunidad de ver. Esta pelea eh, se pasó por DirecTV. Eh, traté de ver si, si enganchaba algún link en internet para poder verla. No, no tuvimos la oportunidad. Estuvimos no con, con amigos, con Enrique Sánchez. Está ahí Me dice, te estoy buscando algún link para ver si, si podemos eh, lograr ver esa pelea. Pero no, no tuve la oportunidad. Sí, eh, eh, oh, vi la pelea de Noé que se televisó a partir uh -huh. de las 22 horas aproximadamente del día viernes eh, por TIC. Y vamos a analizar también un poquito eso. Claro. Pero Cuando, eh, vi que en YouTube eh, está la posibilidad de ver algunos pasajes de la pelea de Sebastián Luján grabada. Así es. De su último combate. Y bueno, ahí pude rescatar algunas cositas. Algunos perfiles. De, algunos de, perfiles de, del, del combate. Eh, mmm, de Luján eh, puedo decir que lo vi bien preparado, bien afilado en el, en el pesaje. Eh, pesó 66 kg 100. Kilos. El chino Jorge Miranda pesó 66 kg 200. Kilos, muy parejitos en, en el peso. Y lo vi trabajar a Luján eh, con gran cantidad de golpes. Eh, lo que estamos, nos, nos llama un poquito la atención en sus últimas peleas es el poder de, de, de golpe que tenía. Eh, Sebastián Luján. Eh, si bien, eh, claro, los oponentes ya no son los mismos, eh, faltaría tratar de trabajar más en, en, en potencia, a ver si, uh -huh. si se puede lograr peleas por la vía rápida, que bueno, sabemos de que los noqueadores siempre tienen ese plus más para poder tener la posibilidad de combatir en el extranjero, que es el, hoy por hoy lo que le puede dar el salto económico. Eh, ...que se merece Sebastián Luján... Eh, ...después de una trayectoria como la que tiene... Eh, ...que solamente ha perdido tres combates... ...un hombre que ha peleado con... ...Margarito... Eh, ...también tenemos la, la... información de que Margarito se estaría retirando... ...del boxeo profesional por un problema... ...de desprendimiento de retina... Eh, ...justamente que... ...que sufrió... ...en la pelea con <coughs> Manny Pacquiao... Uh -huh. ...y que bueno... Eh, ...existe la posibilidad por recomendación médica, de que se retire, lamentablemente, Tony Margarito de, bueno, del profesionalismo. Eh, y llegando, y dándole un poquito de cierre a lo de Sebastián Luján, eh, Sebastián Luján eh, está quinto en el Consejo Mundial de Boxeo, eh, sexto, séptimo en el, séptimo séptimo en el Consejo y Luis. quinto en el AMB, Entonces está a las vistas de, de una chance de título mundial. Se la merece, eh, es un boxeador que siempre se presenta bien, eh, criticado por muchos y amados por otros. Pero digo, eh, hoy por hoy Sebastián Luján es el mejor boxeador que tiene la ciudad de Rosario. Sí, es el hombre que lejos. ha traído los mejores espectáculos a la ciudad. Lo hemos comentado contigo, Luis, en, en otros programas y que tuvimos la oportunidad de ver... Eh, boxeadores extranjeros aquí en la ciudad eh, y que se armaran veladas a primer nivel y con televisación mundial a través del boxeador Rosarino, Sebastián Luján Sin duda. Eh, Entonces, creo que, eh, creo que la, el combate con Antonio Margarito, figura estelar del boxeo del mundo marca el nivel de Sebastián Andrés Luján ¿eh? las tarjetas de ese combate marcaron 99, 96 97, 96 99, 96 para nuestro coterráneo Sebastián Andrés Airo Luján. Y también eh, ganó Alejandra Oliveras, eh, en pleito de semifondo, la ex campeona mundial Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, superó por nocaut técnico en el sexto round a la Entre afincada en Brasil, eh, Alicia eh, Alegre, que pesó 57 kilos 300. Eh, fue muy aplaudido Don Amilcar Brusa, eh, que tuvo la oportunidad de estar en ese festival. Eh, habíamos eh, comentado en el programa anterior y tuvimos la oportunidad de charlar en vivo con el director de un film eh, que se hizo sobre la vida y la trayectoria de Don Amilcar Brusa. Eh, que vamos a tener oportunidad el día 26 de mayo en el Cine El Cairo. Hora 20.30. 20.30. Vamos a estar eh, bueno, convocando a todo el ambiente pugilístico, a vos que te gusta el boxeo. Eh, bueno, a Milcar Brusa se merece de que todos estemos eh, bueno, apoyando este film sobre su vida. Así es. Esto, Luis, entonces sucedió en el club eh, Atlética Estudiantes de Río Cuarto. Y si querés, eh, ¿Querés, que hagamos, de, querés, hacemos una pausa, pausa. y después bien. venimos con, con lo de Noé, eh, sí. ahí para charlar y bastante sobre hay, eso. Hay bastante. sobre ese combate. Tengo sí. alguna, algunos destellos eh, de algunos comentarios en Facebook, eh, algunos encontronazos con bueno, con el preparador de, de Noé. Eh. Que, que dijo algunas cositas Y bueno, vamos, vamos a, a desandar eso Bien, eh, te hago una consulta eh, ¿Alguna novedad con respecto A Juan Manuel Bonani haciendo ah, no, Carrasco no. Cuando aquella noche Lo despojaron a Bonani no. de, de manera alevosa En un escándalo Que lo recuerdo y lo traigo a cuento Después de este escándalo Que después vamos a comentar Entre Ábalos Godoy, Godoy ah, Y Ábalos, es ¿eh? que la FAB eh, tiene que expedirse sí. sobre este... Sí, sí, sí. Presidente de la FAP Osvaldo Vival. Que no, no, se, no, no se lo escucha nunca. No, no. ¿Dónde está, no, y tal eh, vez, no, ta, está Tal vez está como yo, un poquito flojito con la garganta. Eh, yo. Tenemos no que sé. darle posibilidad Habría a que gente ver. Nueva. Están sí. afincados a, a sus sillones pe... y, y no a, se lo ven A ver, espera un segundito. No, en la pecera con Aníbal no está. Ah, bueno. Con Aníbal no está. Este... Eh, con nuestros oyentes, no, con la gente de los gimnasios. A ver, si el Luciano Ploner, Fíjate, Luciano, si está en tu gimnasio. No, no, en Eñaró, no, me dicen que tampoco está en ñaró No aparecen, eh. no aparecen. No en aparece. el Rosarino, no, A ver, la gente de Arroyo Seco me dice que tampoco lo tiene. No, no, no lo tiene. En la Ferrara, muchachos en la Ferrara, no. En el Airo Luján, no hacen señas que tampoco está por ahí Osvaldo Bisbal. Pero algún día va a aparecer. ¿eh? Esperemos que sí, por el, por el bien del boxeo. ¿eh? Exacto, vamos a la primera pausa comercial. Y musical, en esto que es Boxeo Planeta, el 88-9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Damián Casino, Luis Parpacelli, quien te habla, te dicen gracias por estar del otro lado. Gracias,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 Sánchez de Bustamante, 197 Rosario, teléfono 462-0349, móvil 154-68-3340. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta, directos 424-2769, 421-1059 o por email a radiogranrosario.com.ar Un par, un par otro. Seguimos en Boxeo Planeta sí, sí. En nuestro sí. programa Número 36 Seguro. Eh, Vamos a Seguir, eh, bueno, desandando Toda la información Que junto a Luis Parpaceli y... bueno, Tengo, sí que... Tengo saludos y chivos Tengo saludos y chivos El, El primero, tírelo, tírelo, tírelo, que yo voy para, preparando para, la información bueno, ¿Cómo no? Para dos o tres localidades eh, Obviamente a uno les encantaría Estar, por ejemplo, en España, en Lugo En, en, en Navarra Eso lo ves eh, cuando eh, te metes en el blog, eh, eh, Luis, ¿no? Sin duda alguna. Lo que quiero a partir de Boxeo Planeta es mandar un abrazo enorme, respetuoso, eh, lleno de, de, de esperanza en el sentido de que se pueda de alguna manera eh, recuperar después de este dolor tan grande que, que, que generó el, el terremoto en Murcia. ¿Eh? Así que a toda la gente de España, nuestro respeto, nuestras condolencias por las pérdidas de... y el deseo ferviente de que pueda el tiempo ir mitigando el dolor que significa este, este tipo de, de, de tragedias donde uno prácticamente está impotente porque es un mensaje brusco de la naturaleza. ¿eh? Por otra parte, el abrazo grande a la gente de Pontevedra, de, de Salamanca, de Segovia y de Tarragona. ¿eh? Siempre recordando a Raúl Bayetti, nuestro amigo que estuvo aquí en Boxeo Planeta. Eh, quiero recordarte también que Casasunino, venta de repuestos y reparación de todas las marcas, hace 35 años que con su trayectoria avala el mejor servicio en reparación de todas las marcas de productos electrodomésticos. No lo dudes, Anda a Montevideo 874 o llámalo al 153-862-719 y consulta si podés llevar alguno de tus artefactos que tengan ¿Alguna nana algo para solucionar? Casa a su niño, el abrazo grande a Jorge. Y por supuesto, vamos a compartir algunos saludos contigo, Damián. ¿Cómo no? Tiene que ver con los pugilistas que habitualmente son citados para las reuniones... ...que se hacen en ciclón, que se hacen en Sportivo América. A muchos no los conocemos en el mano a mano, charlando... ...pero sí los vemos, los observamos detenidamente cuando se presentan... ...allí arriba, en el cuadrilátero, a la hora de la verdad... Ojalá nos esté escuchando Eliana Cuello, o algún allegado, Elizabeth Sánchez, que tiene mucho futuro, nos esté escuchando Brian La Cobra Sarza, o Franco Reyes, a Valeria Alcaraz, eh, el abrazo grande para Leandro El Trini Albornoz. Eh, por supuesto, vamos a estar intentando comunicarnos con el campeón Rosarino Mosca, Ángel Jiménez, el abrazo y el reconocimiento para él. Eh, es un chico que debió haber salido en algún medio de mucha trascendencia en la ciudad de Rosario, pero lo vamos a hacer nosotros que somos del ambiente del boxeo y por supuesto el abrazo también para Chiche Leonard te recordamos la consigna de hoy comunicate, algunos mensajitos ya han llegado también algún golpecito de teléfono ha habido, mano de piedra mano de piedra nombre y apellido completo de mano de piedra viejo es el viento y todavía sopla, le dijo una vez al periodista, cuando de veterano se subía al cuadrilátero. Una ayudita, combates memorables enormes con Sugar Ray Leonard, por ejemplo. ¿Vino a la Argentina en más de una oportunidad? Vino a la Argentina en más de una oportunidad. ¿Panameño? Sí, y panameño, venezolano, puertorriqueño como quieras, pero nosotros sabemos. Zona. Y del otro lado la gente también lo sabe, ¿eh? Eh, continuamos por donde vos quieras Ah, te quería consultar sí, quería un... No pudiste hablar, comunicarte por Facebook Con el artillero Velasco, ¿verdad? Eh, no, eh, pero vamos a tratar en el próximo programa Por la de presentación vivo, que se hizo en también, Cámara de Diputados eh, Él está luchando ah. por bueno, que se salga la ley claro. Que ampare a los boxeadores eh, él, Formaron esto que se llama Adeboar Y bueno, junto a Sergio Víctor Palma Sí, el ya va, Bavar, ya sí. va eh, hay mucha gente que, que está luchando porque salga esta ley que ampare a los muchachos Exacto. y probablemente eh, lo saquemos como ya estuvo, tuvo la oportunidad Héctor el Artillero Velasco de pasar por Boxeo Planeta y contarnos sí, en principio lo que había sido esto pero queremos sí. eh, seguir apoyando desde aquí desde Rosario y, y bueno, vamos a estar en el próximo programa tratando de sacarlo en vivo sí Le recuerdo a Claudio que me reclama también que volvamos a hacerle una nota a Sergio Víctor Palma y pues, por supuesto dice, espera escuchar una nota a quien realmente estuviera en los micrófonos de Boxeo Planeta que es este Noé González. Eh, amasado boxísticamente por Lito Müller, el abrazo grande para Lito Müller, ¿eh? de todo Boxeo Planeta, y que por supuesto, bueno, lo vamos a tener presente, ¿cómo no? Eh, el grupo de boxeadores agrupados que presentó en la Cámara de Diputados el proyecto fue para regular y encuadrar jurídicamente su actividad deportiva y laboral y preservarse de abusos que según dijeron les hacen sentirse discriminados por la sociedad. ¿eh? Y recordemos que quienes llevaron adelante esta propuesta fueron el artillero Javier Velasco, José Pepe Balbi, junto a Mauricio Cabrera, Marcos Arienti, de la Asociación de Defensa del Boxeo Argentino. Bueno, Luis, eh, vamos a analizar un poco lo que fue el, ¿El combate. Escándalo? ¿El escándalo? De, no, no, el de ah. Noé Tulio González. Eh, ah, Lógicamente, bueno. venía primero esa velada que había sido el día viernes. Bárbaro. Desde Montevideo. ¿Usted quiere una presentación, una no cortinita, sé, una si cosa usted... así? Mire a Níbal, mire a Níbal, Le pone una cortinita como la que a él le gusta. Mire. Bueno. Muy sí. Ahí está, ahí está. Eh, este, eh. Conocido, este tema es bien boxístico. Sí, señor. Bueno, Luis. La eh... presenta Olimpia Deportes y ah, Thompson y Williams. Presentación ¿eh? y, todo. Sí. y bueno, usted es un usted completo, uno. mi amigo. Pero no, pero usted es un número ¿Cuándo, uno. ¿Cuándo va a estar subiendo a Río de Don Rina a presentar un, un combate? Yo Cuando... pues quiero ver a Luis Parpacelli ¿eh? con esa presencia dispuesto, que dispuesto, tiene. Dispuesto, ¿Eh? dispuesto, dispuesto. A cuando que, lo requieran. Que presente un, una velada. Vamos ¿Cuándo a requieran? Con, con los promotores, con Freddy Rivera. Usted qué quiere escuchar, pero yo lo voy a hacer de corazón. ¿eh? ¿Cómo no? Cuando como mucho, hace, cuando, mucho, como, como cuando mucho, mire, acepto el choripán, pero el vinito me lo pago yo. ¿Eh? Para que diga muy buenas noches, gracias querida concurrencia por estar una noche más al lado del boxeo. Qué Esto verdad. es Sportivo América, y una nueva reunión denominada La pelea de fondo. Se presentan el poderoso Aníbal, categoría peso pesado. Y el enorme Damián el Tigre Casillo. ¿Eh? Bueno, sí, cómo no me va a gustar, por supuesto que. Ojalá sí. tengas la, la oportunidad de estar. El saludo grande a Níbal Bosque que hemos compartido junto a él sí. eh, en Sportivo América, una linda mesa de trabajo. Bueno, Luis, eh, lo de Noel González fue bastante rescatable. Eh, no tuvo la mejor noche el carbonero. Eh, pensé en un principio que. Le iba a ser fácil frente a Rubén Cloroformo Padilla, un hombre que venía de una inactividad de dos años, Ajá. mexicano, y que lo vi físicamente mucho más chico que Noé González. A Noé González lo vi... Eh, Exuberante. Sí, mucho más musculado que otras veces. No sé cómo, cómo fue su preparación, lo veo mucho más grandote. Como Crecido, un, digamos. Sí, como un supermediano. Por eso cuando tengamos la posibilidad de charlar en vivo con él... Eh, quiero, la primera pregunta que le haría es eh, si él puede dar mediano que fue en la categoría que, que peleó y que hizo un gran combate en el Lunapar frente a Mariano Carrera ganándole sí, sí, por sí. un soberano nocao y bueno González eh, salió a trabajar eh, tira, a tratar de tirar más golpes, se lo vio muy bien preparado, con mucho aire pero cuidado que mexicano es mexicano y le hizo un, una gran pelea, no es eh, allá por el quinto round le hizo pasar un mal momento, mal eh, momento al sí, uruguayo sí, sí. Eh, tomado con una izquierda tipo cross en swing, potentísima que obligó, picante sí, sí. muy picante y obligó a, a un retroceso que no se lo estaba acostumbrado a ver a Noé retroceder nunca yo pocas veces lo he visto a Noé González retroceder y bueno, dio el paso atrás porque sintió la mano eh, y con esto, ¿qué quiero decir? Que Noé González también sabe sufrir en un combate. Eh, otro boxeador, eh, y por ahí se iba al suelo. Eh, lo mismo pasó cuando peleó con Adrenalina Carrera en el primer round. Sí. Eh, en el Unapar cayó, se Me levantó. Miramos. ¿Y qué quiere decir? Que, bueno, pegó, aguantó y ganó Noé González. Eh, quisiera verlo combatir con boxeadores de. ...de más talla, de mejor nivel... Eh, ...quizás el mexicano... ...no era un super mediano... ¿eh? ...era un, un mediano flaco... ...como se le dicen... ...y bueno, queremos verlo en el primer nivel... ...para, para saber si el carbonero... ...puede dar más... ...defendió bien su título... Eh, ...super mediano... ...versión Consejo Mundial de Boxeo... Eh, ...el título es... ...el latino, o sea... ...el, el plata... Que, bueno, hay tantos títulos en el Consejo Mundial de Boxeo. Sí, sí, en día de esto se van a, ¿qué, se van esto, a equivocar. Qué desprolijidad. Mike sí. Tyson lo dijo anoche. Bueno, recuerdo a Monzón porque fue el campeón del mundo unificado en ese momento. Y bueno, cuando Pascual Pérez fue campeón del mundo, existía una sola organización, oh, pues, sí, muchachos. Sí, sí. Ahora que, que el Consejo Mundial de Boxeo, el, el, a Maravilla Martínez, lo trasladó. A emérito. Sí, eh, ¿Por qué? Porque sí. quieren que Julito César Chávez Jr. peleen por, claro. con SVIC por el título mediano eh, regular. Así, acordate, Entonces, lo que, acordate lo que te digo. Un día se van a equivocar y van a dar el título de contador. Sí, es verdad, porque ya ¿Está? no, no, no, no, no, falta, no sí. falta más título. Sí, se van latino, a equivocar y van bueno. a decir: a ver, traigamos el título de contador. Pero volviendo o de abogado. a lo que hizo. El radicado aquí en la ciudad de Rosario, no es Tulio González, eh, quien tenía en su rincón a, a Pablo Sarmiento, eh, que está radicado en Los Ángeles, Estados Unidos. Esto fue en el Palacio Peñarol de Montevideo, Uruguay, eh, con una organización de Samsung Boxing eh, Organización y Sergio Márquez Producciones. Organizaron un muy, un muy buen festival eh, ...no había tanta gente... Ajá. ...pero bueno... ...él defendió en su casa... ...ya, ya tiene un, un muy buen nombre... Y, ...y qué queremos... ...que Noé pelee con... ...con gente de, de su nivel... ...me pareció de que el mexicano hizo muy buen combate... ¿eh? No, ...no vamos a desmerecer... Claro. Eh, ...lo que hizo el mexicano... Eh, ...pero Padilla no, no estaba a la altura de Noé... ...y, y bueno Noé lo pudo... ...lo pudo sacar... Eh, No, lo, lo paró el árbitro, la paró el árbitro la pelea, pero eh, Noé está queriendo las primeras ligas, entonces eh, bueno, traigámosle mejor oposición, está muy bien. Seguro que pero sí. cerrando eh, muy buen combate sigue adelante, eso es lo que lo que se merece, porque lo, lo conocemos de su época amateur porque además es un buen profesional, es un, un muchacho muy humilde, y trabaja estuvo tres meses ¿Qué? Eh, trabajando en Oxnard, Estados Unidos, lejos de su familia. Eh, y bueno, lo que se merece como todo profesional es seguir adelante y adelante en su carrera. También en la misma velada, cortito te lo digo Luis, eh, peleó este chico eh, que no, no tengo el nombre ahora a mano, que es eh, dominicano también del equipo de Pablo Sarmiento. ¿Hizo un combate interesante un, o...? Un muy buen combate con un chico cordobés uh -huh. eh, y que quería hacer referencia de esto porque trajeron a este chico cordobés de lamentablemente no tiene, no tiene la jerarquía para, para oponer a, este, a esta clase de rivales. Lo Entonces, que habitualmente si denominamos que, equivalencia. Claro, si yo claro. digo que este boxeador profesional argentino era de un eh, tercer o cuarto nivel, bueno... ...se me puede ofender más, más de uno... ...pero no quiero agraviar al boxeador... Eh, a, a ...cordobés, sino que quiero ponerlo... ...en el, lugar, en el, en el mismo lugar que corresponde... ...no está eh. a la altura de una preparación... ...como estos chicos están guanteando... ...en el primer nivel, estamos eh, diciendo que... ...entraron en Oxnard, en Estados Unidos... ...y que, eh. y que bueno, no, claro. no... ...no lo sacó por la vía rápida... ...terminó... ...en, en los 10 rounds, entonces ah, sí, decimos... Sí. Eh, ...tragamos buena oposición... Eh armemos espectáculos con, con oponentes de, del mismo nivel. De mayor y, va, claro. y la gente eh, apoya eso, Luis. Eh, lo que los que amamos el boxeo queremos ver eh, que haya equivalencia en los combates. Sí, sí, sí. ¿Eh? sí, sí. No, Para sí, que salgan sí. lindos espectáculos y entonces eh, trascienda este deporte porque si, Porque si claro. lo, las peleas son medias fáciles y mira, bueno ya está. No, viste. Nosotros si algo tenemos en claro es que no es sencillo también tenemos en claro que cuesta unos buenos dólares, pero también tenemos en claro que aquellos espectáculos que no tengan jerarquía no arrastran al público que conoce de boxeo y mucho. Entonces apuntamos al hecho de que hay que juntarse para reunir el respaldo económico necesario y como dice Damián Casino con claridad meridiana, hay que hacer combates con la mayor equivalencia posible. El periodismo critica, no es condescendiente. Podemos tolerar o dejar pasar algunas cositas eh, que se presenten boxeadores y que la equivalencia se logre a través de que uno es un guante determinado y el otro use un guante de otra calidad, como pasó en Esportivo América no hace mucho tiempo. Vos que sos un hombre de gimnasio advertiste que había unos guantes que eran... Los que utilizan habitualmente los amateurs, que ah, los otros. Está sí, una, una desprolijidad. Uh, está bárbaro. No, no, no corresponde. Nosotros esos pequeños detalles los podemos poner en un costadito porque el espectáculo fue extraordinario y creció en nivel. Pero yo comparto contigo la mejor equivalencia, muchachos. Toda la que se pueda. Sabemos las limitaciones que hay, pero el boxeo no se muere en la medida que lo hagamos con equivalencia y con profesionalidad. Vamos a ir a la última pausa para entrar entonces sí al asalto final que tiene que ver con el escándalo. Previamente, te digo que en tres minutos, en tres minutos, damos por concluida la consigna de este boxeo planeta de hoy. Cómo no. ¿Eh? Eh, cortito, Luis, déjame que mande... Este recuerdo a Miguel el Gordo Herrera, falleció el reconocido ah, y sí. querido promotor salteño, salteño, Miguel Herrera, falleció este domingo a los 70 años en la ciudad de Salta, eh, y bueno, sus restos han sido velados en, en, en, en Salta capital, y el recuerdo a quien fuera, bueno... Mentor de grandes eh, boxeadores, el Pumarroyo. El bueno, Pumarroyo. Eh, tiene muchos nombres sí, sí, sí. En, en su haber. Ha sumado y mucho para el boxeo salteño. Y, y bueno, en este programa número 36 de Boxeo Planeta, el recuerdo a Miguel el Gordo Herrera. Vamos, Aníbal, a, a una pausa y a un temita musical. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta, directos 424-2769-421-1059 o por email a boxeoplaneta arroba Bueno, seguimos sí, en sí. Boxeo el, Planeta. Claro, el 36. Yo señor, dije 37, me equivoqué. Bueno, era el 36. Número 36. Sí. Bien, señores. Ya tenemos eh, el ganador. Sí, muy bien. Señor. Eh, anunciémoslo a, a, con toda la polenta, Aníbal, a ver. Muy bien. Muy bien. La respuesta correcta era. Roberto Mantepiede, Mano de Piedra Durán, Durán. Panameño. Panameño Ramón eh. Roche Romero eh, Te ganaste el obsequio de Thompson y Williams Que tiene que ir a buscar eh, a, a partir dónde, del amigo, lunes venidero En Avenida, en Peatonal Córdoba, sí, perdón señor. 1060 Thompson y Williams Te reitero, tenés que pasar a partir del lunes venidero Por Peatonal Córdoba 1060 Entre Sarmiento y San Martín Por Thompson y Williams a retirar tu obsequio Hacelo principalmente a partir de las 14 hasta las 20 horas. Y la remera de Boxeo Planeta es para Carlos Pacheco. Ah. Carlos Pacheco también contestó correctamente en mano de piedra Durán. Carlitos Pacheco, el abrazo grande. Tenés que pasar por Mendoza 1028 a partir del lunes que viene. La remera de Boxeo Planeta es tuya, Carlos Pacheco. Mendoza 1028, entre este, San Martín y Sarmiento. Este viernes vamos a estar entregando en el festival que organiza Iván Proti... Eh, bueno, ...las remeras a es? los diferentes gimnasios. No, ¿Te, te mandó el mensaje, eh, Iván? No tengo bien el lugar, que, de, supongo eh, que debe Pero ser en el Evaristo Carriego. Quedan 10 minutos. Si del otro lado está Iván Proti o alguno de sus eh, allegados... ...que tiene el lugar exacto y la hora de este viernes el festival... ¿Qué organiza Iván Proti? Eh, que se comunique al... Eh, 156-418-262 Ahí nos podés enviar un mensaje de texto O al 424-2769 El teléfono de la emisora Y de eh, Boxeo Planeta sí, señor. Ramón eh... Roche Romero Entonces el, el ganador del de, obsequio De Thompson y Williams Y quería la información eh, De la pelea de Sebastián Luján Ganó puntos 12 eh, Frente al chino Miranda En un gran combate eh, las tarjetas eh, no reflejaron la realidad de lo que fue el combate porque eh, dieron poca, poco bien. margen de diferencia pero mmm, colegas amigos me dijeron que había ganado eh, muy ampliamente Sebastián Ayron Luján muy bien y nos metemos entonces en el escándalo, Qué escándalo. nos metemos Qué en el escándalo eh, Ábalos Godoy Godoy Ábalos escuché eh... En la madrugada del domingo eh, una buena propuesta que tiene Carlos Cirusta y le hizo una nota al Billy Godoy. El Billy Godoy probablemente inicie, inicie este juicio contra algunos integrantes de los involucrados en la organización de ese combate y quizás le reclame a Hernán Guajardo, le reclame a Johnny Sosa porque él dice haber escuchado, haber observado como desde el rincón lo mandaron a Ábalos... ...que reflexionaba a su segundo... ...mirá, no puedo más, me está, me está liquidando... ...y bueno, andá, andá y pegale... ...y salió y le dio ese terrible cabezazo... ...que lo tuvo... ...fractura, eh, fractura de tabique... ...con y, un hematoma... Con noción, sí, sí, sí, con y, ...y recién el día, al día siguiente, a las 10 de la mañana... ...le dieron ah, una, locura, una locura... ...es más, Virgo Godoy se acercó al rincón a reclamarle las infracciones que Ávalos había cometido. Y estaba muy enojado con Hernán Guajardo porque durante todo el combate no le puso Mala noche, coto. Guajardo. Exacto, no Mala, le puso no. coto, no le puso fin a esa manera de sobrar que tuvo Ávalos. Ábalos en, en todo el combate Yo creo que esto es un mamarracho Que no debe volver a, a, a darse Y que podría haber salido ¿Y? peor Porque Hernando claro. Osvaldo eh, Me... Había de, decretado el out O sea, había dado ganada la pelea Al chino Ábalos ah, ¿Qué quiere decir? Que después lo último reclamado Aparentemente por Osvaldo Rivero Por el promotor sí, y por el Desbordado público. por el público eh, Agredido impunemente también Por el rincón de, de Godoy Muy mala es. actitud de... Bueno, del, del rincón, de la parte técnica Que salió y lo empujó a Guajardo sí, Por sí. un lado lo empujaban, por otro lado El promotor de, del evento Que lo presionaba a que reviera el fallo eh, Ya había decretado el out eh, la, el, Los técnicos de Ábalos Que lo presionaban, que ya había dado ganador a Ábalos eh, Y Hernán Guajardo Decidió ver el tape y, y aparentemente Ya había sonado la campana Y él después decretó el out Y, y, y bueno, no, no pudo seguir el combate, no seguir el combate. Por, por la conmoción que tenía el boxeador producto de ese cabezazo eh, sí, sí, cobarde sí. Artero, de varios, sí. ¿eh? Yo tengo tres preguntas para Hernán Guajardo, a quien respeto porque indudablemente venía cumpliendo una campaña y nosotros lo teníamos ubicado como de lo mejor de y amigo planeta. de nosotros y sigue siendo nuestro amigo no, seguro. ¿Tuvo una mala noche? ¿Lo amenazaron a Hernán Guajardo? ¿O fue desbordado por el entorno? Yo quiero que creer que con... tuvo una mala sí. noche Es una conjunción un poco de todo, pero... Vamos a hablar con eh, Hernán para permitirle su descargo. Tiene Porque, la posibilidad claro. de Hernán Guajardo de, de bueno, dejar su palabra aquí en Boxeo Planeta. Porque Él, hemos quiere, et, él et, quiere esperar claro. que se expida la FAB. Exacto. Esperemos que se expida esta vez, ¿eh? eh. Muchachos, eh, si no, vamos a, a ver qué pasa. Vamos a tratar de, de hablar con colegas en Buenos Aires. A ver, ¿por qué no aparece Bisbal? ¿Por qué nadie le hace un reportaje a Bisbal? ¿Por qué Bisbal no, no da su palabra? ¿Esconde algo, Bisbal? Bueno, Gumbersindo Carrajo, eso, Juan Manuel Bonani. No, eso es una, lo de Hernán una Guajardo, pendiente. claro. Lo de Hernán Guajardo tiene que ver con que ya fue entrevistado por Boxeo Planeta. Quizás vos no lo escuchaste en su momento, pero es un hombre que ya ha charlado con nosotros. Y le asiste el derecho a, a su descargo. Eh, después de, de lo que sucedió, Hernán Guajardo pidió tarjetas. Eh, en el noveno round, eh, como comentábamos recién, se paró el combate, eh, producto de ese, de ese cabezazo y que... El, el boxeador Godoy no, no pudiera continuar porque estaba muy conmocionado, los jueces dictaminaron 89 y medio 82 y medio eh, Basilio Flecha 88, 81 y medio Néstor Sabino y 86 y medio 83 y medio para Miguel Bresan, eh, sí. todas a favor del de Neuquino, Billy, el niño Godoy nuevo campeón peso medio argentino eh, el resto de los resultados de esa velada en el semifondo, Jeremías Castillo eh, doblegó por puntos en 6 giros a Bruno Godoy en categoría Liviano. Pedro Saldías le ganó en decisión unánime a Domingo Aguirre, categoría Superligero. Eh, Roberto Cafré le ganó por puntos en 4 a Gino Godoy. Y como último, eh, Miguel Villegas le ganó puntos 4 a Walter Cerda. Le hago un par de preguntas a mi estimado Damián Casino. No? ¿Usted ya compraría un Ambo como el que tengo puesto yo, Thompson y William? viene con una pinta acá que eh, prácticamente un ejecutivo... Bueno. Yo le agradezco muchísimo yo lo que digo, pasa Por eso, que... por eso lo, lo, lo solicité como presentador bueno. de un evento, eh, una velada boxística de primer nivel en la ciudad de Rosario. Eh, que lo vamos... parpacel y presentando un combate. Lo, lo, vamos, a, lo vamos a intentar. Eh, Dígame, algún artículo que alguna, eh, Tiene que ir a Thompson, ah, William, Thompson y William Peatonal Córdoba a 1060. Y si se me rompe algún artefacto eléctrico Y Casasunino, casa? Montevideo ah, los 800 Todo el universo ¿Saben, de las ¿saben, marcas saben? Y tiene 35 años de trayectoria ah, bueno, Con esa trayectoria eh, ¿Usted quiere eh, que yo le presente lo que viene? ¿Cómo no? FAS SRL FAS SRL ¿A qué se dedica la gente de FAS, SRL? Recapados de sí. neumáticos aquí en la ciudad de Rosario es FAS, SRL. ¿A qué se dedica la gente de Brollo, representaciones? Vigía, representaciones, aquí en la ciudad de Rosario es Brollo. Con Olimpia Deportes, guantes, cabezales, calzados, escudos, bolsas de vinilo, bucales, protectores, short, pantalones, guantines, artículos de artes marciales y danza, presentamos lo que viene en la voz de Damián Casino Bueno, como último eh, información en el, en el programa número 36 de Boxeo Planeta y te recuerdo rapidito que te podés meter en nuestro blog y tenés toda la información mañana tenés eh, los programas eh, grabados, si no lo pudiste escuchar en vivo, eh, tenés la posibilidad en www.boxeoplaneta.blogspot.com de escuchar eh, a Luis Parpacele, Damián Casino, y bueno, charlando de boxeo, que es lo que más nos gusta. Eh, este fin de semana, sábado 21 de mayo, 10 round, categoría mediano, Pigüé, Buenos Aires, Sebastián Geiland enfrenta a Sergio oh, Sanders, el gran combate. Sí. El chacarero, eh, Sebastián Geiland, eh, ...aquel que enfrentara a Sebastián Svick... ...que hoy sí por señor. hoy va a estar combatiendo... ...con jurito César Chávez Jr. por el título mediano... ...versión Consejo Mundial de Boxeo... ...bueno, eh, Sebastián Haaland va a estar combatiendo... ...con el gran Sergio Sanders... Eh, ...el resto de las peleas... ...Luis Juárez combatirá con Federico Devesa... ...6 rounds ligero... Cristian Romero... ...José El Bravo... Eh, ...estarán combatiendo 4 eh, rounds Welter... ...y como último combate... ...Gastón Bustamante... Todavía no tenía rival confirmado, pero esto va a ser a cuatro rounds en categoría Super Gallo. Televisa Tays Sport ah, este bueno. sábado 21 a partir de las 23 horas. Muy y bien. Y también cortito sí. te cuento... Que no lo quiero dejar pasar porque... ¿Que el festival eh, del 10 de junio en, Sub, en Esportivo América? Porque claro, el festival del 10 de junio en Esportivo América. Sí, señor. American. También lo, sí. Lo, lo vamos a... Vamos a tratar de estar, ¿eh? Porque sí, sí, que, sí, si sí. podemos vamos a ir a todos los festivales aquí de la ciudad de Rosario. Hopkins es? Pascal 2, este fin, este de, fin de, de semana, semana también. Eh, va a estar combatiendo... bueno El, el, el legendario Bernard Hopkins, aquel que pasara sí, a señor. Carlos Monzón en cantidad de defensa de título medio, sí, eh, hoy enfrentando a Jean Pascal, campeón semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo, eh, Bell, Central Intren, Montreal, Canadá, eh, estarán combatiendo en pelea revancha en la que bueno, se le robara bien. el primer combate a, a Hopkins. Ya nos estamos retirando. Yo quiero mandar un saludo enorme a mi hijo, Federico, que el último 15 de mayo cumplió ah, 27 años. A Federico, eh. Agradezco mucho. Ya siempre le digo lo mismo. Salud, trabajo, paz y toda la dedicación posible para que termine recibiéndote de Yo abogado. Tenemos que traer a Federico ¿Eh? que un, algún un día, programa. Sí, un día nosotros. lo vamos pues, a invitar y también a la chancleta Agostina para que esté claro que aquí sí. compartiendo. El abrazo grande para Dani Molero, que también contestó bien. Dani, Dani también sabe bastante de boxeo. ¿eh? Dani Molero, un amigazo... Este, ya nos estamos encontrando para compartir un café. Nos estamos despidiendo. Eh, si vos te dedicás al boxeo, respetá tu salud, dedícate al gimnasio, convertilo en tu segundo hogar. Si vos organizás boxeo, tratá de hacer como hacen en Esportivo América y cada vez lo hacen mejor. Nos estamos yendo... ¿Sabés quién viene ahora? ¿Quién viene? Los Clásicos Inmortales. Ah, los ah, Clásicos. Eh, eh... No podemos dejar de pasar. Es una, una música sensacional nivel. qué sé yo a ver qué se me ocurre ahora lo primero que me viene a la memoria la novena sinfonía de Beethoven qué ah, tal estaría bueno. bueno eh. bueno nos apuramos porque Aníbal dice que hay que cerrar los continados esto fue Boxeo Planeta Edición 36 Damián Casino Luis Parpacelli te dicen hasta el miércoles que viene